en la sintonia de la 97.7 de ràdio amb el treball de Saba Forgado en la redacció del d'Arturo Delgado al front del control de segons sordes com cada nit Manolo Montalbó. Recordem que ens podeu sintonitzar a través de la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils a pel·li Android en el TuneIn com la 97.7 de ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa per a opinar arraba esports97nit 97 nit un Twitter en el qual preguntem en el dia d'avui a la gent si pensa que Gaillà acabarà renovant pel València tot i l'interès del rei Madrid és la pregunta que estem fent vos en el Twitter arraba esports97nit per a que pugueu opinar es pregunta, pero siempre podeu opinar de allo que buigao, del que sentiu en el programa, en el debate, de la primera millora informativa. De todo allo que buigao podeu opinar en el nostre en el Twitter. El fet es que, la noticia que ha quedado en los de la Copa, en el partido de las 12, del interés del Real Madrid-Pere Gallá, con la trayectoria y el rendimiento de Gallá, des que els jugador de la primera plantilla del València del Fútbol, que els que eren eh, pretenents de primera magnitud, era una qüestió simplement de temps. Si més no probablement el fet que siga el Real Madrid el sempre archienemic del València a l'hora de dur-se els jugadors amb millors o pitjors o pitjor arts eh, com va passar des de l'any en el que València i Real Madrid pràcticament trenquen relacions amb el tema de Miletovic Encara que després hi ha hagut algun traspàs de jugadors eh, Certament eh, això dota a aquesta notícia d'una major transcendència Com deia, tal i com està rendint allà, el normal, el més normal, era que apareguin en aquests clubs I més, que després us anem a eh, destacar en el, la primera mitjana informativa Us anem a donar més adreç sobre el futur de José Luis Gallán. Eh, pero eh, el fet de que este jugador En el primer y en primera división Siga un dels fixes En el esquema del entrenador De Nuno Espíritu Santo Que estiga cumpliendo tal y como está cumpliendo Y el fet que eh, Ya estiga en la sub-21 Y probablemente en la següent convocatoria De la absoluta Fa que José Susisca ya Tenga un perfil que es el que habitualmente Busquen equipos como el Real Madrid Voy a decir, Ni más ni más que Podríamos decir que ahora es de ahora, y que se mantenga la compalanza, José Luis Gallés en el Valencia, el que era Sergio Ramos en el Sevilla cuando el Madrid anaba por él. Básicamente el mateix. Cumplís perfectamente el perfil que busca Florentino Pérez para el seu equipo, para al seu rey del Madrid. alta cosa es que va a que lluitar contra la voluntad del jugador, que en un principio ha de quedarse en el Valencia. alta cosa es que el Madrid se torne bots y fiquen una cuantita de millones de euros sobre eh, la taula el futbolista siga incapaç de rebutjar, però a hores d'ara l'EBEA del futbolista com us hem contat ja este migdia en el Super Murcielago en Levanta Televisió i 97.7 és la de continuar com dèiem, el fet que vinga el Real Madrid i algun equip més top, era una qüestió de temps perquè si futbolistes que han sol·licit deixar la tele a la esquerra, com Jordi Alba Futbol Club Barcelona o Joan Bernat, Bayern de Múnich han acabat en aquests equips, ho han fet en una trajectòria molt més llarga del que du José Luis Gallán en el balançament de futbol. Tant el futbolista del Barça, Jordi Alba, com el futbolista del Vallès, Joan Bernat, foren jugadors als quals li costà com a mínim dos o tres temporades assentar-se en el primer equip. Gallà és... No hi ha una promesa, sinó un present i a més indiscutible en el València Club de Futbol en 20 partits de Lliga i algun de Copa que ha jugat ha demostrat que està al més alt nivell és més, és un dels jugadors que més i millor està rendint en el València Club de Futbol i per tant el fet que vinga el Real Madrid o qualsevol altre equip top i s'interesse per un jugador que té una clàusula superapetible per als preus que se manegen en el futbol d'elit era una qüestió de temps ara li toca al València Lidiar el Melbou de preservar la voluntat primigenia del futbolista de quedar-se en València de fer-lo sentir-se valorat i que a partir d'ahí se puga tancar la renovació del futbolista que és el que més feliç faria sobretot a l'afició del València per allò de tornar a anotar-se un tant contra el Real Madrid i per allò d'assegurar-se la presència de futur d'un dels millors futbolistes que ha donat últimament la cantera del València Club de Futbol amb això hi moltes coses més, que tenim moltes a contar, Comença Esports 97 nit repassant l'actualitat del dia, fent-ho sempre en 5 imatges, en 5 fotos. Tranquils amb el futur de Gallà, Francisco Joaquim Rufet es ha mostrat molt confiat en aconseguir la renovació de Gallà, tot i el suposat interès del Real Madrid y tenemos muy claro que Gaya va a renovar o que próximamente va a ser jugador del Valencia eh, durante ese proceso de renovación y nada más no tenemos que mandar ningún mensaje a nadie y al Alcácer Encantat del davantador internacional ha recordado en el día de hoy, ¿quina era la seua voluntad que se ha plasmado con la renovación? Quiero estar aquí. y Yo soy desde muy pequeñito del Valencia y yo creo que siempre he dicho que, que mejor que aquí yo creo que no, no estoy en ningún, en ningún sitio. ¿no? Desde muy pequeñito venía al campo a ver a, al Valencia. He cumplido un sueño y ahora tengo que cumplir mucho más como con, con el Valencia, que es lo que quiero, quiero hacer durante muchos años. Jo, a punt, Jo Pereira es troba negociant la seua desvinculació del València i esta vesprada ni tan sols s'han trenat amb la plantilla el Janover 96 de la Bundesliga, podria ser la seua destinació. Héctor Rodas diu adeu, el central del Cabañada ha posat fi amb vida professional en gran nota i ja no pertany al llevant. En la part esportiva, Juan Fran ha dit que hi ha que començar a sumar ja. Sí, o sea, es necesario sumar ya, eh, pero por todo, ¿no? Pero poco tiene que ser una losa en el sentido de que no metamos presión, porque eso lo, lo que te puede llevar es a la precipitación y hacer cosas mal, ¿no? Yo creo que la, la línea que tiene que seguir la del equipo es la de estar dos de jornada guanyar i recuperar sensacions, i ha sigut l'objectiu de València Bàsquet després de sumar un 184 o un 8400 i recuperar el bàsquet a veràs particular davant el progesti romanès a Bucarest 11:38 i 38. fem una pausa per a la publicitat i entrem hi ha molts noms que tractaren el dia d'avui i no per el temps, fins a l'ona de la matinada a Esports 97 nit així a la 97.se Ràdio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 Guía de turismo de la Comunidad Valenciana con el diario Levante, el mercantil valenciano. La guía más completa para conocer a fondo todos los rincones de nuestra comunidad, sus tradiciones, su gastronomía, su patrimonio cultural, recogidos en una revista de más de 100 páginas. El próximo sábado, gratis, con Levante, el mercantil valenciano. Coneixes la nova targeta Twin de Metrovalència És una targeta moneder on carregues el teu saldo en euros i pots viatjar per tota la xarxa de metro i transvia de manera més fàcil, sense preocupar-te de les zones ni dels transbords. I els viatges eixen a preu de monòmetro. Pots informar-te en els centres d'atenció al client o en la web metrovalència.es. Amb la nova targeta Twin, tots els teus viatges caben en un únic títol, el metro que arriba. Som mobilitat. Generalitat. La Lliga torna en dilluns a la 97.7 Ràdio. L'equip de Nuno tancarà la jornada 21 de la Lliga buscant la primera victòria com a visitant en la segona volta. A la Rosaleda, des de les 8 i quart en esta sintonia, Màlaga-València. Viu el futbol en valencià en companyia de Manolo Montal Salva Folgado i els comentaris d'Oscar Rubén Valdés Màlaga, València Esports 97 el partit El teu equip, la teua ràdio Col·laboren Productos del Arte Gasolinera Taxco Ferto i Fotofro Esports 97 El teu equip, la tegua ràdio 11 de la nit i 40 minuts, arranquem ja en el dia de este es posa i ho fem des d'un dels noms eh, propis de la jornada. El de José Luis Gallà, el lateral esquerre del València Cot de Futbol. Ja sabeu com està l'assumpte, els companys de la cadena Cope parlàvem d'un interès del Reial Madrid per la figura del lateral esquerre del València Cot de Futbol, José Luis Gallà. El que sabem, A dia d'avui i hores d'ara ja vos deiem a nit i se reafirmem el Real Madrid no s'ha posat en contacte amb l'entorn del jugador en l'entorn del jugador no tenen eh, cap constància de l'interès del Real Madrid la cosa que Madrid en un futur puga de presentar una oferta eh, la idea del futbolista, continuar ell i la seva família estan encantats saben el que els ha costat arribar fins a si sí, i volen continuar en el València Cup de Futbol, a dia d'avui la voluntat del futbolista igual que la era o igual que ho era, perdó la de Paco Alcácer és la de continuar en el conjunt d'alancenista Alta cosa si després el Real Madrid fa una oferta fora de tots els paràmetres eh, pensables e impensables i Gallat ha de començar a decidir però a més Gallat sap que és molt jove que té molta vida esportiva per davant i que rendint a este nivell va poder anar-se'n on vulgui com vulgui i si vol, i si vol perquè no, equips no li van a faltar és més hi ha dos clubs de la Premier que en els últims mesos s'han dirigit als representants de Gaia el Manchester City i l'Arsenal i concretament un d'ells l'Arsenal si no ho tenim mal entès, va dir en febrer març volem anar a la València al que els representants del futbolista van dir senyors, motos ahir no tenim res que dir, el jugador té contracte amb el València Club de Futbol, si vostès volen alguna cosa fan una oferta per escrit o com vulguin i tenen que parlar amb el València Club de Futbol que és el propietari del futbolista per tant el que veiem en la portada el fet que a Gallà li hagin eixit pretenents top no és cap novetat en Espanya. Ara, la premsa de Madrid parla del Real Madrid, però si vos diguem que dos clubs de la Premier, City i Arsenal, s'han interessat pel jugador que eh, en el seu entorn se respira tranquil·litat. Crec que més de la que se respira en el València tingui la impressió que no agrada res que siga el Real Madrid el rival amb el qual pelear, per dir alguna manera, la renovació de d'engallà. I, per tant, eh, els eh, equips que han preguntat han sigut remesos al València Club de Futbol, en aquest City i l'Arsenal. En el dia d'avui, Francisco Joaquín Rufete, eh, present en l'acte de renovació de Pago Alcácer, ha sigut preguntat i ha respost al voltant del futur de Gallà i ho feia amb la seguretat de pensar que el jugador continuarà vinculat al València Club de Futbol. Tanto Gaia como su familia, como sus agentes, como el Valencia, estamos en un proceso de renovación y tenemos muy claro que Gaia va a renovar o que próximamente va a ser jugador del Valencia eh, durante ese proceso de renovación y nada más, no tenemos que mandar ningún mensaje a nadie. El proceso de renovación está en marcha de hace ya un mes, tres semanas. Ya te digo que tanto sus agentes como Gaia, su familia y el Valencia sabemos que, pues como Paco, son nuestros jugadores y vamos a seguramente a llegar a un acuerdo para que estén muchos años con nosotros. Bueno, esta frase que os ha dicho de Rufete es, y eso también es información, con la tranquilidad que dona el hecho que este mismo día tan Rufete como Salvo hagan parado con del jugador y en que continúa todo en la misma sintonía y caminando hacia la mateixa dirección de normalidad. Por eso Rufete podet ver en la sala de prensa eh, la celebración que hace que también más o menos para la Matissa Besan Alatpa jugar a crecer. Pero esa pregunta yo creo que no es de vida ahora, pero bueno, yo creo que que, que Gallay sabemos que qué tipo de personalidad tiene y y sobre todo qué nivel de fútbol está demostrando, ¿no? Y es normal que estén preguntando y, y queriéndolo, pero eso es una cosa que le tendrías que preguntar a él, no, no a mí, ¿no? Yo lo veo muy contento y sobre todo muy adaptado al equipo y yo creo que este va a ser un, un jugador muy importante El que estaba contento era Paco Alcácer en ese seu acto de renovación porque se ha plasmado el que él quería que era quedarse en el Valencia Cú de Fútbol ¿qué, ¿Qué tal, Manolo? Buenas Y también se le ha preguntado a Rufete el tema del mercado, ahora vamos ha parado de Joao Pereira que entra dentro del Pereira y Zuculini van a Isil del Valencia Zuculini torna al City que le buscará destinación ya secundaria i ara parlarem de Joao Pereira, ja on pot anar, però sobre el mercat en general ha parlat també el manager general esportiu de la València, que Rufete, salva. I ha més que anaven aixir a les pròximes hores, parlava Rufete este de la sala de premsa de Patarra, d'ella este matí que anaven aixir Fucolini i Joao Pereira, i al voltant de la possibilitat de que encara el València incorpori algun futbolista, Rufete, com en la línia de les últimes eh, manifestacions, deixa la porta oberta. En el mercado de invierno hemos hecho, como todos sabéis, a Enzo. Ahora han subido hoy dos jugadores eh, ya permanentemente con el primer equipo, Salva Ruiz y Tropi. Y bueno, nos quedan dos o días. Nosotros siempre estamos pendientes del movimiento de mercado y veremos qué sucede. Pero estamos muy contentos la plantilla y con el trabajo que ha hecho tanto el míster como el grupo técnico de conseguir esa cantidad de puntos en la primera vuelta, de empezar bien la segunda vuelta contra un rival directo y veremos a ver. Eh, y el tema de salidas posiblemente van bien encaminadas para que tanto Joao como Bruno salgan del club, ellos ya lo saben, estamos hablando con ellos y si todo va bien eh, esperemos que, que esas dos salidas se, se plasmen, ¿no? I sobretot que es plasmen abans del termini Que és el divendres a les 12 de la nit No ens toca viure un divendres com el de la temporada passada En el qual anaven 36 jugadors Fulgado amb una celeritat I quan el divendres tindran temps a notar La quantitat de transferències que Rufetet Tancava en un mateix dia Sí, l'operació neteja de, de la temporada passada Correcte cero. Va ser important ja més a última hora també arribaren futbolistes En efecte Ha parlat de Zuculini, ja hem dit com el tema I de Joao, Jo esta vesprada ja no ha entrenat Amb els seus companys, Salva Sí, era l'absència que cridava l'atenció En l'assaig de vesprada del València Estava Zuculini, no estava Joao Pereira i evidentment pues, a partir d'ahí Em pregunta per la situació de Joao Pereira I al final pues, eh, Hem arribat a la conclusió, Manolo De que Joao Pereira estava negociant la seva Eixida i que s'encamina tal com eh, bueno, publicava el Twitter oficial d'este programa esta vesprada, se, se encamina cap a la Bundesliga per a jugar en el Hanover 96. En efecte, tal com eh, vos eh, ha informat a les set i mitja el Twitter, arroba esports nit, eh, Jo Perira està negociant la seva esida cap al Hanover 96 de la eh, Bundesliga Alemanya. El que resta de temporada i una més. En, eh, el fet, en el moment en què puga aclarir-se com se soluciona la fitxa que li queda en el València, que hi no vol perdre i el que pot aportar l'equip alemany, possiblement jo, Pereira, eh, ja eh, no tornerà a xafar eh, mai més intensos a la ciutat esportiva de Paterna i vaig eh, cap a l'equip alemany, cap a l'equip de la Bundesliga. En esta història i en esta situació, ja que recordarà a més a més que eh, Joao Pereira no conta ni un minuto peralte ni un espíritu santo y que el futbolista en la vesprada de Huí si bé no ha sigut un acomiadament com a tal dels seus companys, però sí, ja els ha explicat que, que se'n va i que va deixar el València Club de Futbol. Per tant, Hanover 96 pot ser la destinació, possible destinació de jo per aida, tal i com vos, vos contava a les 7 el Twitter oficial d'este programa arraba esports90sandit, que és la forma que tenim de pregar a vosaltres en, moment en el moment del que no estem en antena i tenim alguna notícia que contar-vos. Folgado, ha parlat, eh, Paco Alcácer, de la seua renovació. Sí, ha parlat que, evidentment, Manolo, esta va contento, estaba satisfecho, ya recordad eh, y es una frase que he repetido de vueltas este matí. He repetido el cácer Manolo que desde menut siempre eh, ha sido del Valencia. Estoy muy muy muy contento de, de poder seguir aquí cinco años más y, y más siendo siendo de, de este club, ¿no? Desde muy pequeñito, ¿no? y, y sobre todo dar las gracias al, al Valencia que, que ha hecho un muy buen esfuerzo, tanto el Valencia como como yo estos años atrás para, para llegar a este punto y, y la verdad que estoy muy muy muy contento de, de poder seguir aquí 5 años más y, y darlo todo por, por el Valencia Alcázar Marol que además ha agraído el fe de que el Valencia el eh, ha posat la cláusula más alta que se le ha posado en la historia a cual se va el futbolista del Valencia de hecho Alcázar en 80 kilos el futbolista que tiene la cláusula más alta de, de todos los futbolistas que han eh, militado en el València Club de Futbol i evidentment el futbolista eh, entén que aquesta clàusula vol dir que és un jugador molt valorat des de la institució Sí, la verdad es que para mí es un orgullo ¿no? que, el, que el club me, me demuestre y me quiera conforme me, me está queriendo ¿no? y más eh, pues para mí también es eh, muy gratificante pues ser un jugador que más, más cláusula alta tenga, ¿no? Pero eso no, no quiere decir nada porque yo lo que tengo que, que hacer es mirar por en el campo, ¿no? Mirar el, el mejorar día tras día, dar alegría para, para todo el valencianismo, no no mirar ese tipo de cosas. Este era el Cáceres y si te centras con el tema Rufete así valoran también lo que suposa para el Valencia Bernabéu no va tapacualcacer. Nosotros como club simplemente decir eh, que estamos orgullosos de que Paco además de jugar en el Valencia, de ser del Valencia, ha demostrado desde que yo estoy aquí que es valencianista. Que eso es eh, lo más lo más importante y lo más bonito que tenemos que tener en el futuro, en el presente y en el futuro con nuestros jugadores. Y simplemente pues eh, que tenga muchísima suerte, que nuestra suerte están unidas. Yo creo que Paco es la referencia de, de, de la historia de, del club dentro de una academia. Simplemente que estamos orgullosos de que estés con nosotros Y que consigamos todo junto llevar el club a lo más grande Que es próximamente estar en Champions Bueno, las palabras de Rufet en no un pares que hoy ha entrenado en doble sesión Folgado y que además descansa Siempre en uno, cuando, fica tres sesiones, o cuando programa tres sesiones en dos días En el 90% de escasos, una del estrés la lleva Sí, sí, pero... <risa> Però ja estava previst, eh, des de diumenge Estava previst, Manolo, que, que Dixous Fara dia festiu, al igual que també va ser festiu Si no m'equivoque, dilluns És a dir, aquesta setmana, tenint en compte que el València Manolo juga el pròxim dilluns A la Rosalera davant el Màlaga No, no, ja diumenge, quan va acabar el partit De Mestall davant el Sevilla Ja havia eh, planificat Que les sessions lliures de la setmana Anaven a ser la de dilluns I la de Dixous, aprofitant que dimecres va a hacer una doble sesión de trabajo exigente Como la de hoy, este matí pel, bueno, eh, A primera hora Y que el, el partido no es muy exigente sino dijunso o Encara tienen un día más para poder entrenar Lo acabé de contar vale. <ríe> Pero te decía que mole exigente y muy física la sesión de este matí uh -huh. Y esta vez Prada Manolo Sesión de pilota En la que, atención, uno Ha repetido la misma formación Que el otro día va a poner en esta Alla el Sevilla, lo que quiere dir que Eh, va a tornar a presentar de inicio la Rosaleda, el cuatro midcentres, Fuego, Enzo André y Parejo cuatro darrere y dos puntes que en principio se mantienen Rodrigo y Negredo, es decir que Alcácer que también participa tal igual que Ufe ya la semana pasada en el tram final uh -huh. retira Negredo y posa Alcácer en compañía de, de Rodrigo Pues en principi sembla que és suplent to dir que avui bueno, s'ha pues presentat la seua ampliació de contracte, però esta l'esprada, igual que va ocórer la setmana passada també de d'esprada i la doble sessió de dimecres passat 1. Nuno ha tornat a aprovar la mateixa formació. Va repetir davant del Màlaga la Rosalera, per tant, m'agradaria serien tres vegades les que en uno repetís. És massa per a mi, eh? Almeria, la mateixa, Sevilla la, la mateixa, i Màlaga. El mateix sistema per mi és massa, eh? Per a mi també. De fet, jo tenia dubtes quan dilluns em m'ho preguntares, però, bueno, avui ha assajat, avui ho, ho ha aprovat. La setmana passada va fer el mateix, així que tot apunta que va, va repetir altra volta per tercera setmana consecutiva. 11, pràcticament, i sobretot Sistema Ràpidament tanquem el Marcel València L'arrepentiment a la, la tertúlia I te pregunte per Héctor Rodas Estava cantat Canavaixil del Lleva Antonio Esportiva mm -hmm. Ja s'ha desvinculat del Club Granota Sí, se'n va cap al Betis encara Que no ha sigut eh, oficial Però ja està d'esperada De fet, ara és d'ara en Manolo Pues Rodas està a Sevilla, està a Andalusia per a passar de la primera hora del matí la revisió mèdica pertinent, signar l última eh, documentació suposa que el vet i ho farà oficial, el levant d' esportiva ja no té res que fer oficial, mésés enllà de el que feia eh, públic esta vesprada, al voltant de l' set i era que Rodas quedava desvincula de forma oficial del conjunt deota, agraley els anys que ha militat en l'entitat, és que era menut, perquè és un de futbolista bueno, que va formarse o que s'ha format en les categories inferiors del del Gévant Unió Esportiva. Ojo Manolo perquè el Gévant Unió Esportiva eh, està a punt de fer oficial la contractació de d'Utxe, resten uns papers, els últims detalls Utxe uh -huh. serà en breu també, anunciat com a nou futbolista del Gévant Unió Esportiva i el pròxim en caure va a ser Iván eh, Ramis Central de entre altres del Mallorca Que actualmente militaba en la segunda bona? división Anglesa en el Wigan, Wigan Y va a ser, eh, ahora es de la mano La información que tenemos gesta que esta se estaba uh -huh. tancant la contractación de, de Ramis Ojo porque el llevan no es de T ahí Voy incorporar Así el riesgo, nom que ya va a ir la semana pasada Y a mí me conten que encara se va a hacer un esfuerzo para el futbolista para el medio del campo Bueno, pues eh, queden a notar estos hijos ¿no? es que nos apunta Salva Folgado en mm. la actualidad del Levant Unión Esportiva A parlo Juan Fran, el capi y lo al voltante de la sequera golejadora de los gols que no hace el Levant y digo que cuando un equipo no hace gols no es costo de los avanters, es costo de todo el equipo Sí, o sea, vamos a ver cuando un equipo cuando no merece goles no es que los delanteros no estén bien o no que yo creo que es que se en general une un equipo no eh, cuando un equipo no me no son los delanteros solos y cuando a un equipo le meten mucho goles no es la defensas solo no en general es un equipo somos somos 11 posiblemente a que que ha adelantado un poco sal líneas y yo creo que en nuestro próximo par, par, partido sí que se ha dado pero no se ha co conseguido ese resultado posi positivo no Bueno, pues, eh, això és el que diu Juanfran en la capital de Lleva Antonia Esportiva i en el dia d'avui era el moment de refer-se i ho ha s'ha demostrat que, evidentment, hi havia un divorç clar i rotund el de la plantilla de València Bàsquet i el seu exentrenador Veli Vir Perasovic. La setmana passada, derrota contra el progesti romanès en la vida. Se pensava el romanès o de guanyan en València. En el dia d'avui han guanyat el València Bàsquet ja més, amb autoritat 84-100 en canxa romanesa. Bucarest, Juanma Romero, què tal? Buena nit. Hola, Manolo. Buenas noches. 84-100, victoria para Valencia-Basquet, del Valencia-Basquet de Carles Durán, que continúa recuperando sensaciones, que es el que decía el entrenador, ya además guayando. Efectivamente. Y además, eh, bueno en un triunfo, sobre todo, cimentado en el en el primer cuarto, 30-42 ha ganado el, el Valencia-Basquet ese primer periodo, con la friolera de más de ocho triples, de ocho intentos. O sea, un 100% de efectividad que bueno, le ha demostrado o ha enseñado las garras a al, al asesor Ployestik este partido ni mucho menos si va a aparecer al del pasado miércoles en la, en la Fonteta hoy es Valenciabas que ha dado un paso más eh, en esta trayectoria en esa recuperación que, que busca y hoy desde luego yo creo que ha dado también un paso importante en cuanto a su confianza ¿no? y desde luego tocaba ganar porque era imprescindible para seguir vivo el Euro Cup, pero sobre todo lo más importante creo que el equipo se está generando de la mano de un entrenador que creo también está intentando recomponer al equipo y está dando con esa famosa tecla de éxito que, que ahora mismo pues le está llevando al Valencia básquet a cosechar resultados positivos. Sé que es pronto para hacer la pregunta, Juanma, pero en dos partidos, ¿en qué es mejor el Valencia Basqueta de Carles Durán al Valencia Basqueta de Belimir Perasovic? Bueno, pues eh, en cuanto a plano de juego, creo que el equipo ha ganado en confianza. Hoy eh, la buena muestra del triple yo creo que es un claro ejemplo. Hoy el, el técnico tenía muy claro que había que intentar llevar el partido un a un porque hace Doralto y este es un equipo anotador, pero apenas defiende y ahí ha intentado ver quién era el más fuerte y ha confiado en la calidad de sus jugadores. ...ha recuperado para la causa jugadores que, que estaban quizás prácticamente desaparecidos o en un segundo plano para Perasovic, el caso de Rafa Martínez, el caso de, de Pablo Aguilar... ...está intentando conjugar al máximo las virtudes de los que tienen que ser líderes, como el propio Pau Rivas, eh, y bueno, esto redundado además en un equipo que sigue trabajando en defensa... Y que ahora mismo está poco a poco mejorando hoy ha dejado por ejemplo a los rumanos en 15 y 19 puntos en dos cuartos que para jugar fuera y con un equipo tan ofensivo yo creo que es un dato, un dato importante pero sobre todo a nivel mental y además yo creo que me quedaría con los pequeños detalles que en este caso quizás no tenía Perasovic y que sí tiene, en este caso, Carles Durán ¿no? En el partido, por ejemplo, del pasado sábado de La Fonteta, esperó hasta los últimos minutos para sentar a Pau Rivas y Romain Sato para que se llevaran la ovación. Ahora en los viajes se trae al preparador físico, a Pedro Cotolí, para tratar de que el equipo llegue después de los desplazamientos complicados y largos a los partidos europeos de la mejor forma posible, y en definitiva tratando de pulir esas cosas que a lo mejor no se cuidaban antes tanto, no se estaban mantan encima y que al final redundan en el bienestar de la plantilla y al final llegan los los resultados. ¿Algún jugador a nivel individual que haya destacado de una manera especial, Juanma? Bueno, yo me quedaría con el buen partido que ha hecho Pau Rivas, 19 puntos, pero también con, con Romain Sato, no que ha firmado una segunda parte sensacional. Es otro de los jugadores al margen de Pau que ha recuperado yo creo que Carles duran para la causa. El año pasado, uno de los líderes del equipo, de ahí que renovara en verano por, por dos temporadas, estaba en malos números, el otro día hace 20 puntos frente al Murcia, hoy hace hoy hace 19, y bueno, yo creo que para mí han sido los 12 más destacados detalles a corregir el juego interior eh, sigue el equipo necesitando un pivot, un center, y de momento no termina de llegar, además por lo que hemos podido saber, de momento va a tardar algo más la incorporación de, del pivot, dado que ahora mismo lo que hay en el mercado no gusta y no se quiere cometer un error, y de momento se va a aguantar con lo que, con lo que se tiene Perfecto, Juanma, gracias y buen viaje de tornada Muchas gracias a ti. Buenas noches. Al compa Juanma Romero desde Bucarest, que podrá entrar en la repetición del programa, encara que hoy el programa, porque Ale Sinki Vintagearen Elbow de Tornada. Tanque en la informativa, entre ya, en Tempre Debate Tertulia y Danálisis, pisará una madrugada. Así, a Sports en la 97.radio.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 Desde las 12 de la night, 1 minutos eh, de eh, arrancar o buen de arrancar el temps de tema de debate tertulia de análisis Esports Sports 97 night en la 97.7 de radio. I tenéis más si es los 3 con Tertulis desde de David Rodríguez. Hola David, ¿qué tal bona nit ¿Qué tal, Bonnie? ¿Cómo estás? Molve, gracias. Preparado, preparado preparad, todo este mes que hubieron son molds. Sí, sí, preparado para para lanzar botas y No, pero la moredego. <ríe> y lo que me falta. Bueno, no, si llamar, se la demanes, perdon de per per Twitter no pasa res. No, pues o sea, si es una bota no es ni sancionable Tuyans si es una bota Y después te mandas perdo Per Twitter Y no pasa res por eso, Porque oye. te más le Que te mandas perdo per Twitter Pues ya está Por eso Ay, que... sí, Si no te ha dicho Cristiano Ronaldo Igual no surtís El mate ese efecto Bueno Pues Pues eso yo igual me lío y yo lanzo aquí un par de zapatillas y... que no esperen que la cosa lacolaiga tranquila Tranquilita. Te, te cosa. la última persona que va a lanr una sábat en un estudio de radio que yo que yo recordé va a ser Norma duval allí mi Jiménez Luis del olmo <ríe> cree que no son no cree que ni no. tú ni yo reun cap de los dos perfils no no no no no no podemos cambiar si, la historia si pero... son de color verde sí. ¿vale? mal pero la resta no acabé de pues entonces <ríe> Cambiamos de campo a otra cosa Cambiamos de campo a otra cosa ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena nit, Manolo ¿Cómo estás? Qué bonitos son estos días, ¿eh? Sí Sí, porque es que al final son todos iguales Y por lo menos eh, vivimos las emociones Que, pues como periodistas, ¿no? Y un poquito para, para informar a la gente Te voy a decir una cosa eh, Es muy más fácil hacer programas no, no, cuando se guaya Cuando el sí. equipo agarra una dinámica como esta Es muy más fácil eh, A mí me ha tocado hacer programas eh, Que ya duque un saludo en dinámicas positivas o negativas Y no tendrás que gole sí. Analar una dinámica negativa Y tu 810 tiene que alguna cosa negativa Y tal A la fi Per monta manía que tengues Sí. algu o permon en desacord que estigues a malgu, también te acaba pesando. La dinámica negativa no es buena perras. Es. Sí, no, no, y, y eso que dicen que el periodismo en contra es es más fácil de hacer que, que a favor. Yo, a mí a la fin me cansa. ¿eh? Pero pero no, pero sí que es y verdad. Que a, mí, a mí como, como cuanto apriete me agrada apretar, decir, es una cosa que pero pero no, un momento en que pff, me falta Pues sí, oye, pues... A ver, hay que no hacer para, para ese tipo de periodismo de forma... Hacerlo de forma... ¿Sistemática? No de de sí. forma sistemática. O Es más fácil o encontrar... O tiene nuevos intereses personales. Claro, correcto. Hace falta tener... O sea, siempre hay cosas malas que echar en cara. Eso es evidente. Quiero decir, todos somos imperfectos. Pero Era yo personalmente que ahora hago la información de Levante en día a día, ya te digo que preferiría alguna que otra victoria. ¿Jontar el de la UEFA para el Xamble, que O el año pasado. el año pasado. Y ahora estaba caparros, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo. Ay, ay, ay, que un pa' mal. Doce y Cuate, desde Madrid, desde la segunda esencia box to box uno de los conductores habituales del Dimecres en España. Y el Pablo García Huervo. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, Muy bien, pues mira, pues, pues, eh, me alegra mucho escuchar a David, bueno a todos, eh, pero a David especialmente, que yo creo que hace... Eh, años que no nos vemos pero pero tela eh, y me alegra mucho escuchar a aiz sé que está sufriendo este año pero pero esto tenía que llegar y esto tenía que pasar o sea esto saber la suerte en el fútbol no es eterna y, y esto es bueno es una cuestión de ciclos y, y toca sufrir no hay otra no hay otra es el sino de, de un club que yo creo que ha vivido por encima de las posibilidades deportivas con mucha suerte y con mucho mérito en los últimos años y esto tenía que pasar Bueno, pues Pablo, yo creo que podemos seguir en primera este año, ¿eh? O sea que... No, no, no, hombre, vamos a ver, el tema es que eh, hay tampoco nivel... Esperamos al Sporting, pero lo que no va a hacer el Levante es bajar, ¿eh? eh ojalá, ojalá no baje, ojalá no baje, <risa> cuidado, pero pero hay tampoco nivel en primera que, que el, el nivel de puntuación es tan bajo que todavía tienes opciones... Bueno, si ganas dos partidos te, te, te plantas en la mitad de la tabla. Ascolta, vamos, Pablo... Cuando... Cuando dices que ya a poc nivel en primera, te refieres a equipos o a los árbites. Pero estoy de el acta del... O al Comité de, de Madrid-Barcelona, o... y estoy alucinándote en colores. No, bueno, en, en todo en general. Por ejemplo, ah, el vale. día... Yo, yo el, el domingo estuve en el Molino en el Sporting Numancia uh -huh. y había un árbitro que es hermano de un cantante de Operación Triunfo, que es Arteriano Monestillo ¿Qué me que estás se... contando? No, como, te lo, como te lo estoy contando o sea, Es el hermano de un Pablo. cantante de, de no estoy sé qué Estoy comenzando a, a que... malecharme, ¿eh? ¿Ves a de sí. Que me está cargando una torba, ¿eh? Pablo, yo tenía ganas de, de, de juntarme contigo pero si empiezas así fuerte, pues ya me vengo abajo, ¿eh? No, no pero este... no no escucha Y, y, y está está, está ha pasado de kilos pero 7-8 kilos, entonces tenía que parar el partido de vez en cuando porque estaba asfixiado claro. y no... Y no, para respirar con mucho Ay, vale. ritmo y, y tenía que pararlo para respirar entonces <risa> en, en segunda división liga adelante eh, eh, como como tú quieras yo creo que es una liga la segunda liga profesional del, del fútbol español que, que veas estos eh, que veas est estos cuadros a mí me parecen preocupante pero bueno pues, son segunda pues en primera pues sí con las actas pues lo, lo de siempre también tengo una cosa y eh, aquí se ha montado un buen pollo porque aquí están hablando blanque dos partidos eh, los mismos cadaiz navarro ¿eh? los uh -huh. mismos cadaiz navarro que seguramente si vas por el libro eh, serían de cuatro para arriba seguramente uh -huh. seguramente pero eh, pero bueno es el eterno debate si no tuviéramos a los árbitros que hacía que sería nuestra vida ¿no? pero pablo a ver si el presidente de la LFP y el de la Federación Española están a tortazos, llamándose normal, gilipollas normal. porque lo digo porque es que lo ha reproducido en su carta Javier Tebas esta tarde noche, que decir, ¿qué podemos esperar de los, si esos son los dirigentes las cabezas, ojo a la siguiente palabra voy a decir las cabezas pensantes de fútbol español lo que hay debajo no podemos esperar que sea no mejor, sino Villar, mínimamente eh, decente Este señor que tenéis mal al tres costas de, del Skype, que se dio Pablo García de Huerbo i que té moltes, moltes frases genials me'n recordo que un dia en un sopar que no fa molt me va descriure a Àngel uh, Maria Villar com el Mariano Raja del futbol Vull dir, ell no fa res ell deixa que les coses passen i ahí van passant els anys i que pareix una semblança eh, absolutament bestial i fidedigna de, de, de la imatge que tenim i de, de què és Àngel Maria Villar i de teves, ja ho vas dir jo a en la introducció del programa, que per cert eh, ha estat molt, molt celebrada i molt seguida en xarxes socials, en el podcast, i ahir eh, eh, durant el programa també reveren molts tits que havia agradat molt d'aquesta introducció que vam fer. Eh, teves és una versió an més antiga però millor, millorada, del pequeño Nicolás. És un tipus que a base d'arrimar-se al poder i prometre obscurs pactes i favors, va emedrant, va pujant, va encaramant-se i eh, va sent eh, compliant amb el poder establit i va prolongant la seva estada anys i anys, i anys sense ser una persona que tingui la més mínima idea sobre el futbol, vull dir, si tinguera la més mínima idea sobre el futbol, lògicament no estaria fent les coses que fa perquè a la llarga, el que està fent Tebas eh, va acabar redundant en un període que serà molt complicat d'aquí uns anys per al futbol espanyol Eh, voy a decir una comparación eh, muy heavy, pero yo creo que, que va a reflejar gráficamente lo que es vas O sea, yo yo para empezar, por toda la base, que entre Tebas y Villar, dame 20 Villares que un Tebas. Yo prefiero 20 Ángel María Villar que medio Tebas. Correcte. Bueno, pues ya me me ya, eso, ya nos callamos ya, ya está, ¿no? correcto. Ya entré más tres cosas ya. Depedas de son, yo creo que ya no puedo se puede fechir ni una coma <risa> más. <risa> y además todo lo que fechirin aniría a picor sobre ya la aseveración que ha hecho Pablo García vuelvo. Pertan, además de echarla ahí, ahí del tot, lo que ha hecho, lo que ha hecho y lo que ha hecho Pablo y yo signetame de vais. Eh, eh, sobre el eh, exdelegat provincial de les Juventudes de Força Nova en Huesca i actual president de la Lliga de Futbol Professional Javier Tebas, Medrano Medrano, eh, de segons mm. com nom, ja te va diguen lo que és ell i entrem en un dels noms del dia Ògicament, després de la notícia que ell donava en els companys de la cadena Cope, que és José Luis Gallà i se posilenteres del Real Madrid i una, una introducció que amb el nivell que està mostrant Gallà lo normal, dir el fet de que apareguera un, eh, el Real Madrid o qualsevol equip top, i en parlat ja de dos en la primera mitjora d'una informació que tenim que és el City i l'Arsenal era qüestió de temps si futbolistes com eh, Jordi Alba o, o Joan Bernat han acabat en el Futbol Club Barcelona i el Bayern de Múnich tenint una progressió molt menor que la de gaire en la seva primera temporada que aparegueren pretenents cometes de Rancio a Bolengo era una cosa normal que molesta i que fot que siga el Real Madrid perquè saps que sempre és més complicat lluitar contra la pasta de Florentino i els seus negocis d'ACS i que sempre saps que el Madrid té eh, una, un rodillo mediàtic, com ara parlava Pablo que va a començar a furgar i a desestabilitzar doncs pues sí, fot evidentment que siga el Real Madrid i això no agrada però que, eh, com dèiem en un futbolista que té para mí fundamentalmente en base a dos factores, uno, el seu rendimiento espectacular. Yo creo que no se puede posar ni el mes mínimo, pero al rendimiento de José Luis Garaydes que va en fundarse la Samarreta del Valencia Club de Fútbol del primer equipo y en Atavessant, que es un entrenador que el posa, pero que per molvo que sigues si no tienes un entrenador que te posa. Y podría donar mos casos, pero va a ficar uno para que tingao clar. Isco però molt bo que sigue si no tens un entorn que te posa a la fi no serveix per a res les qualitats que tu pugues tindre val? i així a Nuno que jo a voltes he sigut eh, discordant amb Nuno o amb decisiós de Nuno ja que reconeixer que el senyor, el senyor Nuno Espíritu Santo des del primer dia va fer cas al que li digui de tenim que vendre a Joan Bernat Bernat eh, se'n va però tranquil que tenim un altre que és millor però a la fi el que fa les aliacions és Nuno en este caso es un espíritu santo y es que iba a apostar por el futbolista, eh, por el salinación y para alinearlo pero darle minutos a partir de ahí, con ella el de que apareguen eh, pero tenéis de primer nivel señores, era una cuestión de temps Sí, podía ser ayer, podía ser mañana o, o dentro de dos meses pero José Luis Gallá es, es un lateral como no creo que haya muchos de aquí a 10-15 años en el fútbol mundial tiene para mí dos cosas vitales una que es zurdo, que evidentemente eso se paga mucho y sobre todo yo creo que vale lo que pueda, lo que quiera prácticamente Galla o el Valencia por su madurez. Un jugador que con 19 años responde como está respondiendo, es un jugador que puede jugar perfectamente una una final del Mundial y no temblar las piernas, una final de Champions y no temblar las piernas. Yo creo que eso es el factor diferencial de los buenos jugadores, los grandes jugadores y casi que diría que de las estrellas de a nivel mundial y un lateral izquierdo nunca será un grandísimo jugador a nivel de, de Ressau, que se diría a nivel mediático, pero pero para mí puede ser el lateral que marque la tendencia en el fútbol mundial en 10-15 años sin problemas, y el Madrid no olvidemos, pagó 30 millones por Fabio contra que nunca ha llegado a ser titular indiscutible en esa posición en los últimos años sí, sí. El, el Real Madrid es eh... Bueno, Pablo lo sabrá eh, mejor que nosotros, pero sí que es verdad que yo hablando con compañeros míos del, del diario Arts el, el interés del Real Madrid no es nada nuevo. evidentemente había un seguimiento <coughs> perdón, un seguimiento a José Luis Gaya desde hace prácticamente dos meses, un poquito antes eh, se intensificaron eh, pues el seguimiento en el, en el último mes. pero ya no solo el Real Madrid eh, hablabas eh, Manolo de, de, de dos eh, clubes Premier. Eh, también la Juve, en la Juve se filtró un documento el pasado mes de diciembre eh, que extravía el director deportivo de la Juve uh -huh. en la que eh, aparecían siete de las eh, estrellas eh, más jóvenes de, de Europa y del mundo eh, que la Juve quería rejuvenecer el equipo porque sí que es verdad que ha apostado por eh, Pogba ha, ha apostado también por, por eh, Morata eh, quería hacer un equipo muy joven y ese nombre de, de José Luis Gallá aparece, aparece en esa lista, con lo cual Todos los grandes clubes europeos se estaban fijando en un futbolista de 19 años. Eh... A mí me vas a perdonar, es que a eso de que el documento que extravía el director... No, es verdad, lo, lo, lo, el, pi es lo es pierden. Que es que en el seu día le iba a pasar el mateís eh, al tipo Kevin Gaffer y el famoso precontracte a Millatovich esperando solo Madrid también le extravía Y en perdón, debo el tinga a la Gloria, Luis Aragonés se descolonaba. Bueno, este tipo... Eh, ¿quién tipo de personaje es un tipo que va a hacer un precontracte y extravía el documento y el trompe? Sí. ¿Quién tipo la, de, de, de personaje será el de la Juve que fa un documento La gacheta de los portes Y aparece la gacheta La gacheta Pero lo no publica No aparece en la polla es, parro, parroquial y de la Coroño No, no, es no es una, la basura no, directamente es una, bomba, es una bomba de, de verdad que, que pasó Tengo familia en, en Italia y me llamaron porque dijeron Oye esto ha salido publicado aquí y se ha montado una y claro, evidentemente Eh, remitían a lo de José Luis Gaya que, que era uno de los futbolistas que, que estaba siguiendo la Juve. A, a esto vengo a referirme porque mmm, eh, lo de José Luis Gaya, que que lo sigan todos los clubes europeos es normal, evidentemente lo que decíamos, un chico de 19 años como decía eh, David eh, una madurez que cuando hablas con él parece que tenga 27, 28 años eh, y luego las prestaciones que está dando eh, evidentemente yo creo que el Valencia tiene ante sí una oportunidad de, de demostrar eh, si quiere tener un proyecto de futuro Importante Reteniendo a José Luis Gallá Yo creo sí. que eh, eh, el Valencia Tiene ante sí la oportunidad de, de asentar un proyecto importante Con dos pilares, uno el de Paco Que hemos visto la, la renovación estos días Y otro el de José Luis e, Y a raíz de, a, alrededor de estos eh, Sí, traer futbolistas importantes De, de mucho renombre, de, de, de mucha repercusión Pero si queremos futbolistas de la casa Yo creo que tenemos la oportunidad Tiene la oportunidad el Valencia de, de asentar el proyecto sobre otro pilar que es José Luis Galla pero para eso Manu solo hay un camino que es eh, sí, renovar sí. al futbolista antes de que acabe la temporada y ampliarle la cláusula de rescisión si no me equivoco son 18 ¿no? Sí. 18 sí está cobrando 250 para... 250.000 euros eh, Pablo Dos... Claro, entonces sería una revisión de contrato con una subida importante sí, sí, de la cláusula de rescisión sí. eso no es dinero para el Real Madrid y luego encaja mucho porque la política del Real Madrid en los últimos meses ha cambiado, algo ha cambiado en la dirección de fútbol del Real Madrid porque se ha firmado a gente muy joven y no gente tan contrastada como los últimos años caso de eh, Lucas Silva, de Odergaard de, de James en verano y encaja mucho con la nueva política del Real Madrid de, de jugar de, de firmar a futbolistas pero, pero Pablo el Madrid siempre ha buscado ese tipo de futbolistas yo feía la, la comparanza en la primera mitad de día que ningún se enfade lo que va a decir que cert lo que es a la galla en el Valencia voy a decir, el perfil de futbolista que apunta a ser a la galla y a la galla en Valencia Ramón. es el perfil de futbolista que era Sergio Ramos sí, cuando el Madrid se Ramos. fixa en ella sí, en el Sevilla sí. Sí, pero quitándose ese, ese caso de Sergio Ramos Sí, que, sí es cierto ella que tira pero... me pelo veteranrá que pelo chove sí no no por veterano sino por yaago consagrado porque gallás eh, ha tenido una irrupción en, en primera división eh, muy interesante pero no es un jugador consolidado ni un jugador todavía internacional, absoluto eh, quiero decir, es otro perfil eh, Ramos de aquella, eh, se puede asemejar un poco pero ya era internacional absoluto, ya había hecho cosas, eh, había tenido ya año y medio, dos años buenos con el Sevilla eh, aquí cambia un poco la, la historia, en cualquier caso eh, también que creo que le favorece mucho a Gaia Pues que el Valencia ha dejado claro que es el que mejor produce laterales izquierdos en, en el mundo. No hay ningún equipo del mundo que Uy, ofrezca al fútbol laterales izquierdos como ofrece el Valencia. El eh, Jordi Uy, es ya... En los últimos años, por ejemplo, y, y creo que Gaia, eh, si sigue en esta progresión y, y mantiene todo lo bueno que le estamos viendo, y no tiene problemas con las lesiones, que ojalá... Eh, yo creo que lleva camino de superar a los dos a uy, los dos sinceramente avui ets ja un tuit molt bo que dia lo de laterals esquerres del València és com Goku que a la volta que el maten naix un home més fort i <laughs> sí, <sí, sí>, sí. <laughs> hay, hay otro en cartera eh? hay otro, otro lateral Toni Lato sub el nebot del mític Vicent Torre, que és un lateral esquerre que a mi ja me venen parlant fa temps del tema i de fet ja ha estat esta setmana convocat per la Sub-18, atenció a futbolista que en efecte apunten a què és el pròxim, la pròxima perla de la cantera del València Gull de Futbol 12 i 18, hem d'anar a la publi i tornem de seguida a Sia Esports 97 nit en la de 97.radi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 cubertería de Ferran Adrià con el diario Levante, una colección diseñada por Xavier Claramunt en acero inoxidable compuesta de cucharas, tenedores, cuchillos, cubiertos de postre y cucharillas de café. El domingo, 1 de febrero, dos cucharas por solo uno con noventa al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada martes y jueves, un set de dos cubiertos. A Ferran Adrià le encanta comer con las manos, pero también con la cubertería de Levante, el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 viu el futbol en valencià en companyia de Manolo Montal Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés Màlaga, València Esports 97 el partit el teu equip, la tegua ràdio Col·laboren Productos Belarte Gasolinera Taxco Ferto y Fotofro Si t'agrada l'esport esta és la teua cita obligatòria Esports 97 nit. el teu equip, la tegua ràdio les 12 y 21, estén parlando de Gaia, pero que no se hemos olvidado, pues actualmente hay ficar en Twitter y animar a parar del tema, ¿eh? Uyegut reunió de la Federación Española de Fútbol en Madrid. Allá está Amadeo Salvo, que estaba calent como una mona, pero él le escritó la liga al comité de la Federación, para ver si están calentando en Mestalla. Después por direm, ¿qué le ha dicho Villar a Salvo? Porque la cosa, la cosa está, vamos, calenteta, calenteta, ¿eh? Mes que la flechidora del Burger King. Ahí somos vos yo. La cosa está calenteta, calenteta y Dabón Salvo, eh, perdón, Villar le está donando Oleta a Salvo. Ah, no, no me li falta a, a Salvo, que ya de por sí, es endavant, es un tío, eh, endavant, eh, que se vecha que le están dando un soporte en la Federación. Claro, eh, está como una moto el peso y normal. Y, y es absolutamente normal. Estamos hablando del tema de Gaia. En El tema de Gaya en compte que el València juga el que s'ha traficat en Madrid de per mig és una cosa clara jo crec que el València eh, a qui pitjor li pot sentar o el club que li, pitjor li pot sentar que vinga per un futbolista és Madrid perquè ja n'hi ocasions de friccions en ja èpoques anteriors ja n'hi futbolistes anteriors eh, però també eh, ara mateix a caminen sobre la base de la tranquil·litat que eh, dona el fet de saber que el futbolista a la voluntat, el futbolista és continuar la voluntad de la familia del, del, del futbolista se continúe que como os decía en la primera aprendido ya dos clubes que se han ficado en marcha el, eh, o, o, en, o en contacte a Messe del futbolista el Manchester City y el Arsenal y si miles es la tal vez es que tienen los dos equipos antes perfectamente que se han ficado en marcha veían lo que revisga ya Uh, un d'ells que és el Nacional els va dir eh, pues, bueno, en eh, febrer o març volem anar a València pues, si volem anar a València el, el jugador té contacte amb València han de parar en València en moto, no tenen que parar en res diguin, els del futbolista. i jo crec que també percep una tranquil·litat des del fet que aquest mateix matí ja sóc informació els representants de del futbolista han parat tant amb Amadio Salvo com amb Rufete en la mateixa línia de tranquil·litat i en la mateixa direcció en les quals anaven les converses, abans de que es crea aquesta informació dels companys de la Copa sobre l'interès del Madrid per tant, jo crec que per ahí crec que al València sí li ha ficat una mica tan nerviós el de que pugui ser el Madrid i que estiga darrere darrere perquè saben que té la pila de quilos que té Florentino darrere però que en un moment donat jo percep una tranquil·litat en el volt en el entorn del futbolista que a mi me fa ser optimista pots assegurar 100% que varan no vaalà. Jo cent l'únic que hi ha segur en aquest esta vida són els impostos i la mort. La resta és tot variable. ¿val? Però sí, el que coneixes la informació que vas coneguent del cas te duu a ser el suficientment optimista com per a pensar que continua tot a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció, en el que estaba establecer este proceso de renovación además de que hay disque la noticia des compaás de la cop eh, tres pinceladas a lo que has dicho eh, en todo tienes razón Manolo eh, el entorno del futbolista sus padres eh, los agentes eh, el propio futbolista quieren quedarse en el valencia eh, una pincelada eh, todrá consulting eh, está haciendo ahora eh, que todos sus futbolistas profesionales eh, o semiprofesionales, ya que están eh, a punto de, de... o están en el primer equipo, o están a, a puente en el filial y, y, el, y el primer equipo, eh, quieren que eh, se desarrollen lo máximo posible en, el, en, en los sitios eh, donde están la familia. Es decir, eh, los padres de Gallá, eh, Gallá ellos quieren que con 23, 24 años, es una situación distinta a la que vive ahora con 19. No quieren trastocar lo más mínimo eh, el crecimiento del futbolista, mmm, en ese sentido, que, que no salga de casa, que esté con su familia, que esté en su entorno eh, eh, habitual de amigos, eh, y eso es muy importante. El fútbol, le han preguntado al futbolista, evidente futbolista, evidentemente el futbolista ha dicho que, que quiere quedarse porque quiere disfrutar eh, más si cabe de, de la familia, de estar con, con ellos Otro apunte es que eh, eh, no ha habido oferta del, del Real Madrid ni a los agentes, no ha habido oferta al Real Madrid al, al club, eh, no ha habido una propuesta en firme. Eh, es verdad que pues, interés, evidentemente Florentino ha preguntado por él, se ha interesado, pero no de momento no hay ninguna, no hay ninguna propuesta en firme. Y tres, eh, si no hubiera salido el nombre del Real Madrid, yo estoy convencido... Eh, por las informaciones que tengo que eh, estaba tan avanzada la, la renovación de Gaia uh -huh. que se podía haber anunciado eh, la, la, semana, la semana próxima eh, te lo digo porque sí que es verdad que con Paco Alcácer se han sentado de manera oficial siete veces eh, para hacer la, la renovación y de esas siete en las dos últimas ya salía el nombre de, de Gaia encima de la mesa incluso en la renovación de, de Paco Alcácer Eh, porque co eh, comparten como la gente sabe eh, representantes uh -huh. y, y, y solo con gaya ya se habían sentado dos con lo cual ya ha habido cuatro eh, sentadas dos oficiales y dos eh, que eran con la de paco aláza que salió el nombre de gaya eh, y, y la cosa estaba muy muy avanzada muy avanzada es que hoy por ejemplo vemos a, a Rufete salir como tú decías y, y hablar con esa tranquilidad que le ha transmitido los propios agentes eh, los propios eh, agentes de gayá eh, que sí que es verdad que eh, meses atrás, un año atrás estaba el nerviosismo este con, con Roberto Soldado pero hay que decir que ahora eh, todo el Draconsulting con, con el Valencia están en la misma línea en la misma dirección y, y con una muy muy buena onda ahondando en esa idea porque es muy muy interesante yo diría que ahora mismo el valencianismo puede estar extremadamente tranquilo respecto al futuro inmediato de José Luis Gallá porque me jugaría algo, una paella, algo así tampoco nos no, no, no, no jugamos mucho más por si acaso, pero bueno, en fin, yo creo que, y tengo además eh, informaciones al respecto uh -huh. que el, el plan a corto plazo es que ya se quede, eso sí desde hace tiempo, tanto el, el entorno del jugador como el Valencia manejan un escenario totalmente distinto dentro de dos o tres años de hecho, ya he trazado una posibilidad, un plan de que dentro de años dos o tres años que se pueda producir que, esa salida de Gallá que, que tendrá 22 años que ¿no? tendrá Cuidado. se pueda producir esa salida de Gallá y entonces daría el salto curiosamente ese lateral de que hablamos antes, Lato que comparte también representantes con, con, con Gallá, con Alcácer ese escenario ya está dibujado entonces, a corto plazo yo creo que la tranquilidad debe ser absoluta y a largo plazo, sí que puede haber mayor nerviosismo, porque eso ya se ha pensado esa posibilidad ya se ha planteado y yo creo que ahí dependerá única y exclusivamente de lo que sea capaz de hacer el Valencia de aquí a entonces. El esfuerzo. Eh, y no hablo tanto, o también, o digamos hablo de cuestiones económicas, evidentemente, pero yo creo que a nivel deportivo, de cómo se desarrolla el proyecto, dependerá mucho que Gallá pueda seguir más allá de, estamos hablando de 2017, una cosa más o menos así, en el Valencia o no. Si el Valencia ha dado ese salto cualitativo, que todos esperamos o que todos creemos eh, de la mano del IMP, yo creo que Gallá puede ser ese pilar por muchos años del que habla Manu. Si eso no se produce, eh, estemos tranquilos ahora, pero dentro de dos o tres años seguramente eh, tendremos sí. que decir tendremos que pero, decir adiós a Gallá, porque ¿sale? ya te digo, en el club ese dibujo ya está hecho David, aquí hemos visto un grupo de la obligación de planificar todas las posibilidades aquí hemos visto sí, sí, sí, eso, ah, pero, aquí pero aquí además tiene muy pero, claro, pero, claro pero, pero, pero pero menos, Manolo, este modo. chico dentro de tres años Manolo, puede tener ya aquí, un precio muy elevado ya estar formado y tenemos otro chaval yo, en el que confiamos que yo el que todo. Todo. en ese sentido tengo mucha tranquilidad porque aquí hemos visto futbolistas que han salido que no creían en el proyecto como Soldado por ejemplo lo ejemplo? dijo que salió y dijo que no creía en ¿No el proyecto y estamos viendo futbolistas ahora que han venido por el proyecto estamos Correcte. hablando de Negredo Negredo vino porque le convenció el proyecto deportivo que iba a ser el Valencia. Hemos escuchado ya a Paco Alcácer hablando de que no solo su valencianismo le ha hecho eh, renovar y, y querer estar en el Valencia, sino también un proyecto actual y futuro que, que le han que le han prometido y que y que estamos viendo todos ¿no? que, que el Valencia está generando ilusiones y, y está generando un proyecto de futuro a corto plazo que, que es ilusionante y yo creo que evidentemente eh, hoy en día los futbolistas de Valencia quieren estar en ese proyecto y en ese proyecto quiere estar Gaia evidentemente Y luego es bueno decir también que en el club eh, ahora mismo saben que lo del Madrid va en serio, va en serio entonces eh, bueno, no hace demasiada gracia porque ya cambia el precio de la negociación. Ya ya las cifras van a ser otras. No es lo mismo que te quiera el Real Madrid, que pueda haber un interés o que pueda o que pueda haber, bueno, pues un cierto rumor, un runruneo que que puede estar el Real Madrid detrás. Eh, una de las cuestiones que, que a mí además me, me acaban de dejar claro, que el Real Madrid va por Gayá, es que si el Real Madrid no fuera por Gayá, eh, el Real Madrid hubiese sacado esta información la semana de un Real Madrid-Valencia hubiese esperado yo eso te... lo también, Pablo Porque es lo que hace habitualmente Entonces cuando esto sale fuera de tiempo Porque son los intangibles con los que juega el Real Madrid ¿no? Cuando cuando juega contra un rival en un partido potente De, de un voltaje como puede ser Contra la Valencia, sobre todo después de perder la ida Si esto no, esto se lo hubiese guardado para la vuelta Seguro, se lo hubiese guardado para la vuelta Pero es verdad que lleva tiempo eh, Viendo al futbolista Que les encanta, que saben que la cláusula De rescisión es muy accesible Y, y bueno, pues eh, El club lo sabe, el club lo sabe Entonces eh, tanto por eso como por, por una serie de cuestiones como la que acabo de comentar pues está claro que el, que el Real madrid por si había dudas sí que va en serio a por el a por el futbolista y es normal y es normal porque marcelo no acaba de convencer y luego aparte pues es un jugador muy irregular y porque eh, claramente a contra no lo quiere ni ver delante es un futbolista es un es una herencia de, del y Y bueno, pues sí eh, No es un mal futbolista Pero pero entiende que el Real Madrid necesita ahora mismo Otro otro otro perfil para, para la telal Y creo que puede convertirse En, en un jugador para muchos años en un, en un top mundial Como puede ser un Madrid o un Barça Ojalá lo sea en el Valencia eh, Pero pero sí es verdad que es ese perfil para los grandes equipos Del mundo Ese es, es el modus operandi, como dices Pablo Pero también que la gente tenga claro Porque hay que decir lo bonito y también lo no, no tan bonito Florentino es muy cabezón Sí. Y, y, y tú lo sabes muy bien por, por, es por paisanos tuyos si este año lanza el bocado y no, no, no, no, no coge la que... presa el año que viene lo intentará y al otro lo volverá a intentar, como hizo por ejemplo con, con el Guajevilla que hasta que Camín. o bien la cace o se la lleve otro grande no, uh -huh. o fichen per el camino a no la izquierda que les es, que duele un buen rendimiento sí. y no voy a gastarse el dinero que en un futuro pugabaldre pero, pero Florentino puga seguirá estando galla. ahí Florentino, no, se, o sea, Florentino sí, a, seguirá pensando Madrid, en la sí o sí tiene que comenzar a pensar atrás de las izquierdas son Coentrao, que estarán más o menos al nivel de Mathieu, me referís que en lo que fumen, y, y Marcelo, que la última actuación memorable de Marcelo va a ser en el anuncio de Nivea. La resta van a aguantar con poder lateral, pero es evidente que en ese flanco el Madrid te que ha de millorar 12.32 per, per, perdona Manolo solo, solo un inciso sí. eh, eh, David C ¿sí insiste en la idea yo estoy de acuerdo eh, que Florentino si el jugador le gusta va a insistir por él sí, ya, pero claro. ya va a ser otro precio eh, no va a ser 18 ah, natura, si, ahí está 20, ahí 22. está el jogo del València claro, ahí claro. está lo que pot beneficiar en el futuro del València 12.33 eh, pausa per la positat hem de parlar encara de més coses hem de parlar de Joao que té pinta de que se'n va cap a Alemanya, Hannover 96, també com vos desvelat a les 7 i mitja el Twitter oficial d'aquest programa, arroba esports 97 nit, hem de llegir els vostres tweets a la tornada, i també eh, està allà aquest tema, eh? que no s'hemos oblidat, què ha passat avui a la reunió de la Federació, què han parlat Ángel Maria Villar i Amadeo Salvo. Ojo, que la cosa té miga, ja anem a desvelar-la, abans de la una de la matinada, així, a esports 97 nit, en la 97.7 radio.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 de los ingredientes más naturales nacen las artesanas del arte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. La Lliga torna en Dilluns a la 97.7 Radio. el equipo de uno tancará la jornada 21 de la liga buscando la primera victoria como visitante en la segunda vuelta. La Rosaleda desde las 8 y cuarto en esta sintonía Málaga, Valencia Viu el fútbol en valencia en compañía de Manolo Montal Salva Folgado y los comentarios de Óscar Rubén Valdés Málaga, Valencia sports 97 El partido El teu equipo, la tegua radio Colaboren Productos Belarte Gasolinera Taxco, Ferto y Fotofro Esports 97 mit, el teu equip, la tegua ràdio además al Twitter Ay que se está obliga Arturo <risa> preguntéo si pensó que gallaba a renovar el interés del Madrid siempre valencianista Claro que si sí, este de valencia ya no es el de Llorente salvo sap fer moldees esco José Valencia sí rotundo de serme suerte mañana tengo una prueba para entrar a un empleo saludos cash José Cueve. que tiene moldas hoy y ojalá de, vamos pugues digitando de la del treba y tío en serio una lasada en forta rubbén cerda ni en broma este es de la Valncia fins de la médula a eso sí a lorente en Carles de Granate, sabiéndolo en Lagos. Luis López, estoy convencido de que renueva. El club hará la, la buena oferta, hará buena oferta y aceptará quedarse en el club de su vida. Javi Valero, será lo que el Ecuador, lo que el jugador quiera. Si quiere renovará, sí, si yo no, seguiré con la fe en que se quede, en que se quede. Tebas, vete ya. Manuel, la gente aprovecha lo de Tebas para <risa> eh, con pop, que Tebas vete ya. Eh, Manuel Hernández Mur, Ani a fer força, demostrar que el Valencians Somels número uno Amun Valencia, Alanem Debo y Alanem Afundillas de la meseta. Eh Davis Diu Gallà 18 más 54% de IRPF 39,2 millones de euros a eso si sí, sí pagar en cláusula. Eh Dani Masif Diu pense que lo que Gallà eh, que lo que lo de Gallà es una respuesta de la caverna mediática pero que lo van ensebola Saúl, coincidencia, somos del Athletic, no acabé de gore, pero bueno, es una teoría que respeté. Xavi Simón espera que no haguem arribat tard i no. renova suportes Gallà diu renovarà perquè més que no volem així no el voldran a cap lloc i perquè està predestinat a triomfar així ens a casa David més que valencianisme este València no és el de Llorente este València és el de Lim i no ven les estreles volem la Champions Peña valencianista del Facebook renovarà sense dubte és molt valencianista de cor el choto que nos rectifica Iternao Dio la cláusula Mésaltada La historia de la Valencia la tenía Villa 150 millones No Alcácer eh, Que te hará Si no recuerdo malamente Raúl Buigo Es un tío que aún tiene En su casa Las sábanas Con el escudo De Valencia Es muy difícil Que opte por irse a Madrid eh, mes eh, La peña valencianista Al Facebook Y si no hemos vendido André Gómez Por más de 50 Menos vamos a escapa, dejar Escaparaga ya Luis Ponce Claro que va a renovar O va estar mejor Que en el Valencia eh, Ismael Enguera de si sí, renovará més, ja Jordi diu los mitjans de manipulació de la les mesetes no aprenen com poden dir que són periodistes eh, diu Ismael Enguerasó la millor emissora de ràdio sempre que puc escoltar partits i don Agustín donà, en ràdio del València bueno, pues, sobretot som una ràdio de compta les coses però en qualsevol cas Eh, amic Ismaelenguera, moltíssimes gràcies ja anem a continuar eh, a tirar Per ixa vessant que vos agrada a tots José Leian eh, para de, de teves També, a teves li estan caigant De manera important, un bolet que diu Gallar renovarà, però no oblidem que Torrem a Estar de moda, en l'anterior València Ni en Nomenaren, en gran En dos coll punts suspensius Eh, Gonzalo Aubone nos fica una foto de Matié en una área de servicio si sembla, o en un 24 horas comprando gominolas, ¿no? compran comprante en una máquina expendedora Eh... eh no adapta para menores de 18, dices <risa> mm, Yo eso no voy yo digo Comprant en una máquina expendedora Y, y qué mito el currante, eh, que le ha tirado la foto En efecto, sí, sí, sí, sí. el que tira la foto es el currante En efecto, ahí está clarísimo Eh... Mes, eh... Diu... Eh, forofo Diu Esperen que Gaia renove Solspensar que, que El que se espera de la prensa de Madrid Me esgota mentalmente Pues sí eh, Va a haberne Presiones de Madrid Eso Utinges clar ¿Podemos decir algo del posible interés del Valencia Per Zacaría Bacalli Del PSB eh, Y Diu Chema Mochonizo Hernández Si se va a Gaia fichare, Fabricaremos a otro Ya se fueron a la Ibernat Y tenemos a otro mejor Aquí queremos jugadores comprometidos Tema Zacaría Bacalli Nos costa que no interés Pero yo también acaba contracte en jun Y pudiera ser una posibilidad que el Valencia se ha fijado en este jugador De 9 años, belga, PSV a Eindhoven Pero que para abaratir el coste portarlo Pudiera venir en jun Que acaba contracte con el PSV a Eindhoven Um, Gran futbolista sí A mí, la a, a mí sí. me chirría Eso y otra cosa Ese jugador, al menos por las informaciones Que he leído al respecto Estuvo hace 2-3 meses a punto Decían esas informaciones De firmar por el Atlético Madrid Ese ese camino del Atlético de Madrid Donde Jorge Mendes también tiene Bastante mano Y luego que, que pueda acabar redire, Redice redire no me sale, re, exacto. <ríe> al, al, al Valencia Eso no me acaba de, de, de mm. gustar a mí personalmente ese bueno, pues esta es otra opción que tengo yo aquí. Eh, también hay que decir una cosa, el Valencia te cedit y te intención de comprar al PSV Eindhoven, al PSV Doven, a Andrés Guardado, claro. mm. que podría abaratar en un momento en la situación del del transferimiento de este de este futbolista, pero que el PSV en스코sta que está contenta un Guardado y que les agradaría quedarse. Pero este, este chaval en principio es una apuesta más de futuro que de presente. Sembra creo que es en ese momento o en esa situación lo lógico es esperar a junio que llega gratis sí, te pinta de que sí de que pudiera ser pero que bueno es un jugador que, que ha sonado y que ve sonando a Xopel que fa mmm, Gallá no sé si voleu afetir alguna cosa más sobre el caso de la tela izquierda del Valencia con de fútbol y ahora que esperar con decían y, y esta es la información que vos pueden donar y que vos estén donando ahora les dará información que también vos contamos desde el set y media en el Twitter del programa en el arroba esports 97 nit el Hannover 96 és en principi la destinació que més sona per a allò Pereira, el jugador està intentant desvincular-se del València i del futbol no perdre diners en l'operació 6 mesos els té garantits tant ell com els seus representants estan lluitant per a que aquests 6 mesos es convertisquen en estos sí, 6, vull dir el que de temporada i una mes. en moment això puga quedar lligat Eh, digam-ne que Joao no s'ha acomiadat com a tal dels eh, jugadors, però bueno, ja pràcticament els ha dit que ja no va tornar a, a paterna, i sembla que eh, els dies de Joao Pereira estan contagiant el València de va futbol, i seixida que tot el món preveia que podia donar-se igual que la de Zucurini de la qual a part d'estem a Tirofete Zucurina està més clara perquè és el moment en què despenja el telèfon el City perquè té una destinació però a Zucurina diran que vinga cap així que anem a enviar-lo cap allà mm. i ja està, no hi ha més i la de Joab Pereira evidentment eh, jo crec que acabarà havent una d'haver cordial entre totes les parts i el jugador abans del divendres per ser curiós que en tota Europa eh, Dicen fins al dilluns Determini per a tancar el mercat I en Espanya la lliga el divendres tanca la paraeta I diga que eh, acaba el mercat Són coses de, de la lliga Però sembla que ja lo de Joao eh, Està molt encaramat cap a la Bundesliga I cap al Hannover 96 Jo me, me alegro per Joao I me alegro per el València de, de que se resuelva esto porque sí que és verdad que eh, Yo he sido un futbolista que la gente que vamos a paternar es el primero en salir a entrenar, pese a que, pese a que no juega, eh, ha dado un rendimiento bueno en los años anteriores, eh, ha habido una circunstancia un poco política, un poco en la que, en la, por la cual no, no ha jugado, aunque sí que tengo que defender que Barragán el año pasado lo, lo sienta eh, dentro del, del terreno de juego. Pero sí que es verdad que me alegro por yo y me alegro por el Valencia porque eh, estaba siendo una relación un poco insana y al final. Estábamos viendo gestos de, de Nuno eh, que daba la mano a todos los compañeros y a él no le daba la mano. La, la alteridad del batalón del gimnasio a eh, sí. la parte de específicos del entrenamiento. Pues, eh, luego en las dos últimas charlas tácticas y técnicas se le pidió que no estuviera. Uh -huh. Con lo cual son gestos que al final eh, los propios futbolistas se sentían incómodos porque son compañeros, en definitiva son deportistas, son compañeros de jugadores i se sentien incòmodos de ver com el futbolista tenia que salir d'esas de, de charles tècniques, con lo cual eh, eh, com és? Bon vent i bona barca nova. i barca nova al final me alegro perquè él ha sido un futbolista que quan ha, ha, ha rendido eh? crec, crec que ha sigut un futbolista honest a Oldes jo crec que el caràcter li ha pogut perdre jo crec que en esta situació amb Nuno crec que li ha perdut prou el caràcter més que Eh, el rendiment a me em la impressió que això també és el que ja l'hem passat Pizzi aposta per Barragán més que per, eh, per, sí, per, sí, per jo. sí, sí, no, Barragán le quita el puesto dentro i a partir d'ahir jo crec poc. que jo ja no torna a ser el mateix ja estar tan agus i tan tranquil i me diuen que l'última conversa que ha esta nit eh, va tan ben encaminada que és possible que demà ja pugui ser presentat per el Hanover eh, Joao Pereira un futbolista que la veritat, els dos primers anys va rendir bé a part del segon que és l'any passat ja amb el canvi també d'entrenador de, bueno, pues té, té els seus problemes, com dèiem ja va agarregant-li menys a la tostada eh, ell ja no està tan a gust, de fet, hi ha algun partit en el que ell se desquicia, i a mi me conten dos concretament de la temporada anterior contra el Ludo Goretz en la UEFA i contra el Villarreal que està perquè a, a voltes eh, Baragán tenia un cable sol que feia, que feia espurna, que feia xispa a voltes passava i, i estiguen a punt de posar-lo dos voltes i li tinguin que agarrar els, els, els companys intentarlo en el descans i diria eh, que si te tiren a tu eh, després hem que córrer en el que tu no estàs val? Eh, no, no se fiquem en perill més de los que estem eh, una va ser en una jugada del Ludo Goretz, eh, que se pica en un davanter de l'equip búlgar que el València ja està en un moment perquè han es posat a Keita per el penal que després para Diego Alves Val? i que una jugada en la qual se'n va el futbolista o, o hi ha una falta en principi sobre Joao Pereira que després no xulan se va al davanter en una autopassada Joao Pereira se desentende se la pilota que encara no ha eixit i se'n va a pegar-li al davanter del Ludo Goretz més mal que la cosa no va anar majors mm. i després al és el partit contra el Villarreal en lliga que després se'n va a 2-0 guanyant el descans però que ell comença a picar-se en cani d'una manera bestial i, i a, el vestidor el tenen que agarrar el descans i dir eh aguantar. Sí, y lo vimos con un árbitro también, eh, en un gesto en el que está enfadado, no recuerdo el nombre uh -huh. del árbitro, pero pero se toma la justicia por su mano y le pega una no? castaña en la nuca que <risa> lo tire, lo tienen que cambiar, sale el cuarto árbitro eh, tuvieron que cambiar al árbitro, eso fue en Mestalla y evidentemente eran gestos que se le veía que estaba fuera de sí, sí, en, sí. en algunos momentos. Yo, pero yo para mí eh, ha sido todo implicación pero también en los momentos como dice Manolo de, de... caballo desbocado. Sí, poco, caballo sí. desbocado cuando, eh. cuando no ha jugado y eso le pasa mucho a los portugueses. Va a salir Ricardo Costa era exactamente lo mismo. Vas a salir una cosa, pero en el caso de Joe era era mesa acusado esa tendencia, te vas a explicarte. Cuando también la primera que me habla es un periodista portugués que me Gilda, eh, Rui Viegas, a el cual le he ocentido muchas veces porque tiene muy buena información desde Portugal, Rui Viegas con de, de Radio RMN y me parla de él. y, y comés vídeos eh, en en YouTube de de, de del l'esport de Lisboa, que és el que he fitxat a València la versió que hem vist de Jo Pereira en València és una versió molt light vull dir, Jo Pereira arriba amb unes guantaes en Portugal com a, com a cavalls vull dir, jo li veia unes entrades que dic este xicón no va a durar de un minuto en cada pared de la Liga Española butiñola. porque le explicaron bien el, los precedentes con Miguel, dijo voy a rebajarme mi, mi tono, eh, porque creo que hay <risa> otro portugués que aquí las ha, las ha preparado para, las, un, por cierto Miguel que creo que ha dejado el fútbol, que fue un grande nos sé, dio grandes momentos en el campo sobre todo fuera, fuera, fuera, para, fuera sí. sobre todo. Sí, y, y era un buen tío ¿eh? era un buen tío tenía sus, sus era inconsciente, era muy buena sí. persona, pero, sí, el, pero el problema Pablo de Miguel es que en el seu primer partido, amb la camiseta del Valencia donde Deportiva Coluña, va marcado un gol i després se va passar set anys celebrant-lo 12.47 fem una a més és mentida que tingué el cap mal amoblat. tenia un sols moble que era el Muglebar però la resta no, no en tenia més 12.47 una pausa va i vos conto de Villar i i Salvo sí tu vols saber Arturo després de la pausa ho contem vinga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 ...cubertería de Ferran Adriá... ...con el diario Levante... ...una colección diseñada por Xavier Claramund... ...en acero inoxidable... ...compuesta de cucharas, tenedores... ...cuchillos, cubiertos de postre... ...y cucharillas de café... ...el domingo, 1 de febrero... ...dos cucharas por sólo 1,95... ...al comprar Levante... ...el mercantil valenciano... ...y cada martes y jueves... ...un set de dos cubiertos... ...a Ferran Adriá le encanta comer con las manos... ...pero también con la cubertería de... ...Levante... El...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 JR Valle, tu concesionario Seat en Valencia y Sedaví ¿Conoces la nueva tarjeta Twin de Metro Valencia? Es una tarjeta monedero en la que cargas tu saldo en euros y puedes viajar por toda la red de metro y tranvía de manera más fácil, sin preocuparte de las zonas ni los transbordos y los viajes salen a precio de bono metro Puedes informarte en los centros de atención al cliente o en la web metrovalencia.es Con la nueva tarjeta Twin todos tus viajes caben en un solo título El metro que viene son movilidad, generalidad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 12.50, ja sabeu, en el dia d'ahir eh, eh, la Lliga de Futbol professional emet un comunicat eh, perdó, eh, sí, emet un comunicat públic de la denúncia que ha passat al Comitè d'Antiviolència de, de les coses que passaren segons en Mestalla i fora de Mestalla perquè ara també el que passa fora de Mestalla és susceptible segons la Lliga de Seis Nacional. És culpa del València, el que passa fora de Mestalla. Clar, jo eh? ahir feia una pregunta quants quilòmetres, vull dir, si demà un bon senyor de Benaguací lancen una bengala mentre el València arriba al camp, això és sancionable? No, y yo me pregunto... ¿Cuántos kilómetros a la redonda de lo que pasa en Mestalla es sancionable? es escrito lo habrán dirigido también al Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? En teoría el, el que pasa por, el algo a la, a la policía. Bueno, al que anemos, señores. Eh, en el año había una reunión de, en la Federación Española de Fútbol en Madrid. Allí ha acudido el presidente del Valencia, Mario Salvo. Mario Salvo ha posado el crit en el cel després de conèixer les mesures de, de Tebas i el l'esquit en el qual se que se eh, sancionara el València de Futbol. Villar el que li ha dit diu, la culpa és teua. La culpa és teua per deixar entrar als informadors de la Lliga. El que teniu que fer ja és revelar se contra la Lliga i no deixar passar als informadors. Villar, que va buscant un confrontament, una confrontació directa con Javier Tebas y veo que salvo es un tío que no se arredra y bueno, pues igual si convence este y, y, y, y ni no a uno que da el primer paso igual la resta banda darrere y lo que he en este caso es que los clubes tienen que revelarse contra Tebas y no dejar entrar a los informadores de la Liga de Fútbol Profesional voy a el cañaré que se nos espera evidentemente el Valencia ya pres parte en esta historia Federación Liga el Valencia ya está claro en quién está alineado en la Federació Espanyola de Futbol de moment jo no sé si és casualitat o no des que el València està alineat amb la Federació dir, des que la setmana passada Amadeo Salvo diu en, a la teleoficial del club estem en la nova comissió que ha preparat la Federació Espanyola de Futbol tal i, qual, i està en Federació i no està en la Lliga des d'aquest dia curiosament la Federació li ha ficat dos partits del València el, el dumenge a les 12 del matí que fins ara no li havia ficat no li en ficava cap ara dos seguits. El del dia del Getafe i el següent en Mestalla, que s'ha dit de la Real Societat, el 25 de febrer. Sí. El, 3, el 15 i el 25 de febrer partits en Mestalla, els 12 de matí un domenatge que no hi ha passat mai. Evidentment, a Tebas esta no se li va passar. I Tebas en quant puga va anar per el València, ho tenim claríssim. I jo crec que tenia tan clar el València que, de fet, fa una campanya preparticontal Sevilla de... Eh, animé a los futbolistas, no sé clave, porque ya sabía que la liga va a buscar en el escoques de ellos con el script se ha demostrado que así va a ser. Mira, yo yo Manolo fui informador de la liga la temporada pasada, uh -huh. este año no soy informador de la liga uh -huh. y, y la liga no no exactamente la liga porque esto es un servicio que tiene su contratado la liga. Eh, a mí me tocó cubrir habitualmente los partidos del atlético de madrid en el vicente calderón durante durante toda la temporada y alguna vez el getfe eh, eh, la liga su contra este servicio entonces eh, hay un servicio que designa informadores y te pasan pues un, un modelo tipo donde tienes que, que ir cubriendo una serie de una serie de, de cuestiones que hay que rellenar y hay que cubrir y que sobre todo tenían que ver con con uno, eh, medios de comunicación eh, y dos, eh, árbitros, ¿vale? Si el partido empezaba a su hora, acababa a su hora, y luego si, si la el típica entrevista esta que se hace a final de partido para televisión se hacía con la trasera correspondiente, uh -huh. si todo el mundo está ubicado en zona mixta en su sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, cuando avanzó la liga... Eh, aportaron un anexo yo no sé si os acordáis de una campaña que lanzó la Liga el año pasado de eh, dañas a tu equipo y tal la piratería sí, de claro, equipo, sí, sí. Tal. Bueno, la típica eh, que estaba en todos los sitios para, para ver si aparecía o no en los campos de fútbol y este año y este año y eh, eh, yo ya no lo he visto este año porque yo este año ya, ya te digo que esta temporada no he cubierto ni un solo partido para la Liga uh -huh. y este año han hecho un, eh, un anexo también un apartado que tiene que ver con, con antiviolencia violencia eh, qué pasa que los perfiles de, de muchos chavales que van son gente joven y, y están a la que saltos van hay veces yo creo que yo creo que estos informes Eh, tiene mucho que ver también con la responsabilidad de, de la gente que va a, a cubrir. O sea, esto es como todo. Eh, eh, el, el árbitro, con la ley en la mano, se puede quedar, si quieres, 7 para 7 en el minuto 30 de la primera parte. Pues yo creo que la responsabilidad informador es la misma. Tú si vas a un campo y estás a la que salta, viendo con, con, con demasiado interés cualquier detalle para apuntarlo y para... No sé, esto es cuando como cuando eras niño y te sacaba y salía el profesor un segundo que tenía que ir a no sé dónde y te decía a ver Pepito sal a la pizarra y apunta los que Sí, y entonces, claro, y entonces, eh, hay uno que te cae mal y empiezas a ponerle cruces, que hablo mucho, tal... Bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin. Te quedas no sin pizarra. No, no. El problema, Pablo, es cuando no, no. ese no ha asistido ese día clases. ¡Qué bo! Sí, que, y sigue, <risa> sigues por la pared poniendo X. Sí, es, <risa> claro, digo, pero, entonces, claro, esto es igual, digo, vamos a ver. O sea, yo creo, yo creo que... Eh, tí, yo creo que estas cosas tienen que ser cosas que vayan un poco más allá de lo razonable. Pero, pero todo dentro... Todo entra dentro de, del espectáculo del fútbol y de la bueno, de, de, y, y creo que es un contexto que todo el mundo tolera y todo el mundo soporta y que, bueno, pues sí si, si hay unos cánticos los ha habido toda la vida y no ha pasado nada pero es que yo creo que con estas medidas lo único que hacen es encabronar más a la gente sí. provocar que pase algo peor de lo, de lo que ha pasado porque casi nunca pasa nada, más allá de, de algún grito, etcétera pero forma parte del fútbol siempre y cuando siempre y cuando eh, no haya violencia o sea, no es que la, los insultos son violencia ah, perdona, ¿no? o sea, pero a cuento de qué no, però, o sea intentar, intentar tancar una zona perquè jo crec que l'escrit va encaminat a que tanquen la zona del, de, de, del gol gran de, de la curva sí, nord la a mi, de la sí. manera que està redactat on se fica explícitament que són allí els cantis que són de manera coordinada vull dir, hi ha una mesura que és tancar un camp i una de les noves mesures que ha plotat la, la, la lliga que és la de tancar parcialment una galaderia, ¿vale? jo crec que eh, la primera galería que van a tancar va a ser esta, ya van a hacer un script, y el script, y apunten directamente a Meldi de, de esta historia, val Intentar tancar una galería, pedirle a un tipo canalla, es agarrársela en papel de fumar. No, vamos a ver, no, no creo que pase, pero vamos a ver, va a haber un cabeza de turco, y al Madrid no le va a pasar. correcto ya la pasa tampoco. Al Madrid y al Barça no le va a pasar, entonces eh, al Valencia puede, porque pues, Valencia, Sevilla, eh, Atlético de Madrid tampoco van a, van a tener, eh, eh, porque Atlético de Madrid, bueno, eh, si uno va también al Atlético de Madrid y se pone a tomar nota a lo que dice el Frente Atlético, pues pues según te vas hay que cerrar el Vicente Calderón, pero bueno, habría que cerrar todos los estadios de España, entonces yo creo que va a haber un cabeza de turco y no sé por qué me da de que, de que hay, algo, hay algo que gira la mirada a Valencia, ¿Por qué? Por el tema de las vengadas también Dicen que hay vengadas en el exterior, pero es que el otro día en el Bernabéu Claro, y huí a la arribada del Atlético Pero, pero eso es claro. lo que se ayuda a la policía, eh, Pablo Que haya vengadas en el exterior de campo ¿Eso es cosa del Valencia o es cosa de la policía? No sé, pero del Valencia no es. Por eso, no, no. Decir, el no, Valencia es. tiene que encargarse, es como si yo voy con un cuchillo en la mano en los exteriores de, de Mestalla. ¿Tiene que venir la seguridad privada interior del estadio a pararme o tendrá que venir la policía la pregunta, de los cuerpos? La pregunta se responde a Persisola. Si yo más claro. de más a la puerta de la Lliga de fútbol profesional en una bengala y Lanseng, ¿la culpa es de la Lliga o es megua? No, la culpa es, para mí, para empezar, para mí la culpa es del informador de la Liga Fútbol Profesional que no tiene que meterse en esos buen ingeniería. Ay, Anem. Pero, a ver, Pablo, si el informador hace lo que hace su jefe, que su jefe esta noche ha emitido una carta llamando gilipollas a, pues a sí, Ángel no, María Villar. No. Está la cosa bonica de veritat, ¿eh? Está el fútbol no, español sí, sí. de veritat. El, no sé qué. Vamos, no, si queréis ya... Eh, eh, bueno, claro, es que... Eh, se nos acaba eh, el tema, Pablo. Nos quedan se 30 se segundos. Es se otra película que es otra película Pero bueno, en fin, eh, sí, sí, es que no hay por dónde cogerlo Correcto Bueno, portada de Madre Super, Florentí No, y Rufete Gallar renovará, y también Mes Cosete Sobre el escándalo de la Sanción Cristiano Y también del fantastic eh, Ex-delegat de los Juventudes de Fuerza Nueva En eh, Huesca El señor Ángel, perdón El señor, eh, el señor Tebas eh, Don Javier Tebas Medrano Don Pablo García Cuervo, siempre un plaer el placer és meu, un abrazo fort a tots i molt bona noix. Bona nit, Pablo. David Rodríguez, supergràcies. Bona nit. Bueno, Jimeno, gràcies. Bona nit, Manolo. Ho dicem així, no tenim reemissió per un problema tècnic, però en el e-box de seguida tindreu, i en la web, tindreu el podcast del programa, eh, així que eh, demà tornem a les dos i mitja en el Super Murcielago, i a les dues i mitja així a esports 97. El Beatles.7 ara en la nostra sintonia. Acaba esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu. Y vida más, amargos, codo codo intentando reaccionar riendo como loco al instante, del cualquiera que se atreva